es tan temprano y tú ya me despiertas no me dejas dormir algo sucede a ojos cerrados busco la ventana Para mirarte a ti mientras los abro Te digo que estás bella como nunca Así, sin arreglarte aún el pelo Rodamos en un beso cama abajo Y siento que estás viva de milagro Comienzo el día así como si nada Apretado a tus pechos Pidiéndote café y amor Comienzo el día, aún alucinado, los ruidos suenan lejos, a esta hora turbia. Afuera la gente hace lo suyo por vivir, afuera la gente quiere averiguar, afuera la gente habla del amor, afuera me están llamando. Comienzo el día, y antes de que me hables, ya te he hecho mil promesas que no logro cumplir. Pienso el día y al mirar hacia afuera me entera como un mareo y tengo que sentarme. Afuera la vida apenas comenzó, afuera todo tiene que cambiar, afuera los lobos son lobos aún, afuera hay que salir armado. ...quiero darle mi día a los que sueñan... ...a los que hacen el pan de madrugada... ...a los que ponen piedras sobre piedras... ...a los que te mantienen tan despierta... ...comienzo el día, aseguro las llaves... ...registro mis bolsillos en busca de monedas pienso el día y aún detrás de la puerta te pido un beso fuerte para salir al sol. Afuera comentan la televisión, afuera el sindicato discute una ley, afuera la patria está por reventar, afuera me están llamando.